Ahí, bueno, hubo autoridades, por supuesto, pero también estaba una que se ganó cierto protagonismo por ser la autora de esta iniciativa. Estoy hablando ya mismo, y le agradecemos y le damos la bienvenida, a Verónica Martínez, que es autora de este laburo de accesibilidad. Buenas tardes, Verónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Verónica, por darnos un ratito de la siesta. No sabemos si sos de hacer la siesta o no, pero bueno, nosotros este, nos concentramos a esta hora para tratar de que ningún vecino ni vecina pueda pegar un ojo, como quien dice, Verónica. Muy bien, muy bien. La verdad que sí, yo soy de las que no duermo. Confieso que me gusta, la verdad, ya trato de dormir los fines de semana, pero... En la semana, bueno, como vos me eh, recién comentabas, eh, yo trabajo, también tengo mi emprendimiento y demás, entonces, eh, bueno, no, no, no, no es un lujo dormir, ¿no es cierto? La fiesta. Tal cual, tal cual. Sobre todo si hay cosas que te impulsan, que te conmueven o que te comprometen a hacer este, a algún laburo, alguna, alguna tarea. Eh, en esto queremos identificar bien cómo es la, la cuestión de tu autoría para eh, diseñar, para pensar este plan integral de accesibilidad, Verónica, este, que ya sabemos que por ser persona con discapacidad eh, hay algo que te, que te compromete, pero ¿qué capacidad es la que te lleva a vos a decir bueno, yo voy a tener eh, justamente las herramientas para pensar y diseñar un plan integral como el que se ha presentado hoy? Claro, mira, eh, como, como bien vos decías, eh, yo tengo una discapacidad producto de, de una enfermedad neuro, neuromotora y tengo una discapacidad motriz, pero bueno, soy una persona muy inquieta y no me gusta quedarme esperando, ¿no es cierto?, soluciones. Entonces, bueno, eh, esto me, me ha llevado a, a concretar, bueno, primero, diferentes tipos de, de formaciones, ¿no? Y, y a estudiar. La verdad que siempre estudio y, y soy una estudiosa de de diversos temas y bueno en este caso me focalicé en lo que es la accesibilidad y eh, más que nada porque bueno yo soy una emprendedora que eh, también justamente con, con un emprendimiento que tiene que ver con eliminar una barrera que es la falta de información. Entonces de ahí nació voy para que eh, se diseñe, ¿no es cierto?, y se pusimos en marcha una plataforma, una web donde ponemos todo a la disposición eh, a disposición de la gente toda la, la información que hay relacionada a turismo accesible, es decir, lugares, hoteles, destinos que pueden visitar o experiencias que, que pueden hacer. Y, y bueno, y en esto que te decía de que eh, me gusta mucho capacitarme, realicé el año pasado un máster en accesibilidad eh, de manera virtual en una universidad española. Y como todo máster hay que hacer un trabajo final de tesis. Entonces, el trabajo final de tesis decidí hacerlo sobre, ¿no es cierto?, eh, el diseño de un plan de y el armado de un plan de accesibilidad para justamente lo que es la reserva Parque Luro, que bueno, es un ícono, ¿no es cierto?, de la provincia, y quería que, que quede plasmado para, para el futuro, para que eh, en algún momento, ¿no es cierto?, se pueda, se pueda hacer realidad. Tal cual, tal cual. Hay este, eh, infinidad de, de barreras y de dificultades cuando pensamos en las personas que tienen dificultades para moverse, Verónica, en nuestra, en nuestra región, en el mundo. ¿Qué tan difícil esto para que por ahí nos escucha algún funcionario, alguna funcionaria y bueno, toman alguna nota o se hacen una idea? ¿Qué tan difícil de revertir estas dificultades es la situación en nuestra, en nuestra ciudad de Santa Rosa, pueblo? de la provincia de La Pampa, digo porque hay una topografía y una geografía característica y por ahí eh, si tiene una característica u otra hay más dificultades. ¿Qué tan difícil es revertir las barreras y las dificultades que encuentran las personas con discapacidades a la hora de moverse, Verónica? Bueno, la, la verdad es que barreras hay, hay muchísimas, ¿no? Y, y no solamente que tienen que ver con, con lo arquitectónico, con lo físico, que muchas veces se asocia a las rampas, ¿no es cierto?, a esa falta de rampas. Pero es mucho más que eso la accesibilidad. Tiene que ver, bueno, con, con todos los circuitos, todos los lugares por donde transitamos, pero también con las barreras en la comunicación, en la información, en cómo una persona... Eh, por ejemplo, con disminución auditiva, con disminución visual, ¿cómo accede? ¿Cómo puede hacer un recorrido o disfrutar de la ciudad o de un entorno, ¿no es cierto? Eh, siempre con independencia, con autonomía, porque en esto que vos decías de cómo podemos, eh, ¿qué, qué es lo que primero tienen que tener en cuenta para ir eliminando estas barreras. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta... Eh, es tomar conciencia de que estamos hablando de derechos. Hoy vos cuando hacías la presentación hablabas de derechos humanos y la verdad que en este caso eh, estamos hablando en concreto de lo que es el turismo, pero sí, esto se traslada y se replica a diferentes ámbitos. El tema de, de la accesibilidad es una cuestión de derechos humanos. ¿sí? Esto está eh, avalado, ¿no es cierto?, tenemos ley de accesibilidad, tenemos ley de turismo accesible, estamos protegidos por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. Entonces, tenemos toda una normativa de avanzada en Argentina, pero que no se aplica. Entonces, ¿por qué no se aplica? Bueno, esto es quienes eh, están en, ¿no en los ámbitos de poder, de el, en quienes están a cargo de las administraciones, tienen que tomar conciencia, ¿no es cierto?, de, de este derecho, ¿no es cierto?, que, que, que no se cumple y que discrimina, ¿no es cierto?, a las personas, y que también tienen que tener en cuenta la diversidad humana. Todos tenemos diferentes formas de movernos, de comunicarnos, de, de realizar diferentes trabajos, de vincularnos. Bueno, hay que tener en cuenta y aceptar esta diversidad para ir transformando ¿no es cierto? cada uno de los espacios. Tal cual, tal cual. En estos días asistimos al debate saludable, vemos, Verónica, acerca de la accesibilidad en el transporte público en la capital pampeana. También hay, por supuesto, permanentemente eh, denuncias, debates y la posibilidad de informarnos. El rol de los medios de comunicación, ya has hablado, insististe, con lo de las dificultades para comunicar. ¿Cuál es tu valoración, Verónica, de lo que hacen los medios más conocidos, los medios que más encendido tienen o que más alcance tienen. Es correcta la información que dan, el enfoque que brindan, siendo que las discapacidades son solo uno de los mundos de las personas con dificultades para moverse. También están las personas adultas mayores, las personas que están gestando o quienes nos podemos haber pegado un palo y andamos con muletas, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Qué nota le sí. pondrías a los medios en general, Verónica? Sí, eh, también, digamos, lo, los medios también tienen una deuda pendiente y tienen eh, que, que capacitarse, ¿no es cierto?, y formarse en este sentido, en cómo, como, como vos bien decías, en cómo comunican, ¿no?, porque se sigue estigmatizando, ¿no?, cuando se siguen usando por ahí terminologías que... Que, que retrocedemos, ¿no cierto?, en ese uso, que, que siguen eh, segregando, ¿no es cierto?, a, a, a este segmento, a este grupo de personas, y eh, donde, bueno, y con este rol que tienen los medios justamente de, de cómo persuaden, ¿no es cierto?, al, al público eh, y, y tienen herramientas de disuasión, bueno, es fundamental que tengan una capacitación en este tipo, ¿Una capacitación alcanzaría con sentarse a leer eh, y tomar un poco de conciencia? O, o a, en algunos casos hace falta una, capacitación, una verdadera capacitación, Verónica. Eh, sí, digo. bueno, a ver, siempre es como, por dónde empezamos, ¿no? Bueno, eh, nosotros de, desde nuestra consultora que, que hacemos en accesibilidad tenemos que ir haciendo siempre como un doble trabajo, ¿no? por un lado lo que es el, el, lo estrictamente laboral y la parte de servicios que ejecutamos, pero por otro lado tenemos que ir concientizando, y estas concientizaciones tienen que ver con charlas, con encuentros, y, y realmente, como hoy te decía, estamos hablando de una convención de discapacidad que data del año 2006, y vos fijate que estamos en el 2022, y todavía tenemos que seguir concientizando, ¿no? Entonces... ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Sí, sí, parece una tarea sin fin por ahora. En lo que se ha evidenciado es que está sobre la palestra la responsabilidad de quienes gestionan el Estado en cualquiera de sus tamaños, eh, dado que mucho depende en la vía pública de las gestiones justamente eh, que lleven adelante la posibilidad de aumentar la inclusión. Y en el sector privado, Verónica, también hay responsabilidad eh, para que haya una mejor... Por inclusión, una mayor inclusión y sobre todo en accesibilidad. ¿Hay también responsabilidad en el sector privado, como denominamos comúnmente, a, por ejemplo, el comercio, los lugares donde podemos tener consumos culturales o el, el mismo turismo, ¿no? Claro, bueno, eh, de a poco, no siento, se va se va tomando eh, mayor eh, responsabilidad en este tema. Y cada vez, por una cuestión, a veces eh, la iniciativa pasa por una cuestión de imagen, ¿no? Porque hoy en día los turistas están buscando aquellos lugares, aquellos prestadores, aquellos destinos que parezcan, ¿no es cierto?, o que apliquen condiciones eh, o prácticas que, que tengan que ver con la responsabilidad. Entonces, esto hace de que, y, y el turista valora mucho esto. Entonces... Eh, esto se va replicando en, en aquellos prestadores para que vayan eh, adecuando sus espacios, brindando otro tipo de, de experiencias en ese sentido. Obviamente no podemos, yo creo que en esto hay que articular siempre acciones entre lo que es lo público y lo privado. No le podemos dar toda la responsabilidad al sector privado porque digamos necesita también un acompañamiento del sector público. Así que yo creo que Que, que se tienen que encauzar un poquito más de, de acciones, ¿no es cierto?, en conjunto. Claro, contando con la parte privada, con la iniciativa del Estado y el emprendimiento y el empuje de personas como Verónica Martínez, no hay ninguna barrera que se nos ocurra permanente, pero la verdad es impresionante, impecable, además haber llevado el desarrollo de este plan integral hasta el lugar correcto para que fueras escuchada, para que se hicieran eco y además para que finalmente fuera presentado este plan integral eh, de accesibilidad de la Reserva Provincial Parque Luro. ¿Qué nos hace falta en el Parque Luro, Verónica? Me imagino que son más de una cosa, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la mente si pensás en accesibilidad en el Parque Luro y cuánto pensás que puede llevar a, a, lleg a llegar a llevar el, el, la, la puesta en funcionamiento final? Claro, bueno, este plan es a mediano o largo plazo, pero a corto plazo se pueden implementar, ¿no es cierto?, D diferentes tipos de, de, de prácticas o, o, o adaptaciones. Eh, la verdad que si vos me decís qué le hace falta, sí, bueno, le hace falta muchas cosas, hay otras que se han hecho y se han tenido en cuenta, la verdad que eh, yo lo menciono siempre, La, eh, no, no es fácil encontrar un entorno natural que tenga un sector de camping adaptado, un sector de parrilla con, con parcela adaptada, estacionamiento adaptado. Eh, la verdad que eso es muy, eh, es muy favorable, ¿no? que, que ya hace unos años que está disponible. El castillo también se ha mejorado lo que es el ingreso. Pero lo que, lo que falta, ¿no es cierto?, es que la accesibilidad sea... Eh, transversal a todas las áreas es decir, que esté presente en todas las áreas desde que entramos, ¿no es cierto? hasta te podría decir hasta cómo llegamos porque el parque Luro puede estar muy adaptado, pero no tenemos cómo llegar, entonces eh, esto es por eso la, la palabra integral de este plan porque hay que contemplar cómo llegamos al, a, a la reserva, cómo descendemos cómo, cómo es el, el arribo, ¿no es cierto? de ahí, de la reserva, cómo ingresamos, cómo llegamos desde la puerta, ¿no es cierto?, hasta, por ejemplo, el sector de, de, de parrilla, uh -huh. es un tramo muy largo, entonces hay que ir previendo todas estas cuestiones, y yo en el plan lo planteo como eh, transformar a la reserva en una reserva modelo en accesibilidad, porque ya sabemos que la reserva es única en el mundo, ¿no es cierto?, por todos los aspectos, eh, naturales y patrimoniales que tiene y también con esta teniendo en cuenta todo este plan de, de accesibilidad se podría transformar en una reserva modelo en el mundo y, y que es posible, para, para mí no, no te digo que hay cosas imposibles pero eh, esto es tranquilamente se puede, se puede ejecutar con bien bien pensado, paso a paso, proyectado con muchas personas participando, no solamente en lo técnico referido a la accesibilidad, sino también al área cultural, al área medioambiental, entonces esto es un trabajo interdisciplinario. Muy bien, muy bien. Esperamos que se lo van a tomar con toda la seriedad que corresponde, no solo desde turismo en la provincia de La Pampa, sino desde cada una de las personas que tengan algún laburo para hacer en la querida reserva del Parque Luro para que sea un lugar más accesible para personas con sea la discapacidad que sea y que puedan llegar y disfrutarlo. Va de subtítulos, va de color amarillo, va de cuestiones edilicias, pero también de una formación que tenemos que tener quienes comunicamos y quienes están gestionando el Estado. Verónica, no sé si te quedó algo importante por eh, decir, tenés el micrófono a disposición, desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Gracias, no, no, por favor. Gracias a ustedes por permitir eh, contarlo. Y, y bueno, esto se trata de, de lo que es eh, un plan específico para la reserva, pero tranquilamente se puede replicar en cualquier otro espacio. Hace poco también, para la dirección de, de, de, eh, de turismo de General Pico, presentamos el proyecto de un plan eh, también de un jardín sensorial, Y, y va a ser, eh, cuando ya se concrete y ya está trabajando eh, Margarita Servio en esto, eh, la verdad que va a ser un jardín sensorial único, te diría, en Argentina, porque eh, se basó todo, todo este proyecto en, en referencias de, de jardines similares en Europa y demás, y en base a eso y adaptándolo a lo que es eh, justamente eh, el vivero provincial, de, el vivero municipal de General Pico, La, la verdad es que va a ser también un, un lugar de inédito, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo vamos a estar contando en su momento. Queremos, por supuesto, relatárselo a nuestra audiencia. Verónica, muchas, muchas gracias y que tengas un excelente resto de la jornada. ¿eh? Gracias, gracias. Igualmente y un abrazo. Un abrazo.